De vino ancestral, viene tu cueca de luz y cabalgando un viento austral. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero.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 No calle tu canción si te faltaba astimento tienes ese corazón